Estamos entregando dos puentes con un presupuesto de 1.666.142 bolivianos. El otro puente de Tierras Nuevas, sobre la base de 800.000 bolivianos. Casi cerca de 3 millones de bolivianos hemos invertido en los puentes. Siete puentes hemos construido, hermano Rolando, con fondo indígena. Tres en la comunidad Naicó, camino a Naicó uno de la comunidad Cupesí y tres puentes acá en la comunidad Tierras Nuevas y Montegrande. Todo ha sido para mirándolas con los comunarios como sufrían Ellos mismos han sido testigos, han sido testigos de su de su bueno, de lo que han hablado porque ellos mismos han dicho más de 23, 25 años han sufrido trajinando su producto por acá y no solamente produce aquí adentro ladrillos pasando más allá hay yuca, hay leche, hay queso que sacan al mercado para poder comercializar quiero felicitarlo a todos los compañeros que nos han apoyado al consejo municipal a la federación de campesinos a nuestros técnicos del gobierno municipal por haber elaborado el proyecto a diseño final, como exige el Fondo Indígena. A los técnicos de unidad de proyectos, obras públicas, de planificación, presupuesto, todos han trabajado con un solo sentido, de poder adjudicar este proyecto, no hacer escapar. 7 millones de inversión, tres millones y medio aproximadamente el laboratorio, el centro tecnológico de apoyo para los campesinos y 3 millones y medio en los 7 puentes que estamos inaugurando.